Vamos a hablar unos eh, minutos con Graciela Bertón, ella integra la querella del tercer juicio a los represores pampeanos que actuaron en la subzona 14 en la última dictadura. Graciela, Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bien, Graciela, ¿vos estás bien? Sí, Sí, yo también, con un poco de frío acá en las sierras cordobesas, pero corresponde a la época. Sí, más vale. Tiene que hacer frío en esta época. Eh, Gracie Exacto. Graciela, eh, hicieron una rueda de prensa ayer, de forma virtual, por supuesto, en esta época de pandemia, eh, eh, por el tema del juicio. Eh, ¿Hay algún retraso en el inicio de los debates? Eh, contanos a ver el motivo de la rueda de prensa y qué, qué salieron a, a fijar posición desde las querellas. Sí, mira, eh, salimos acá, a, a, como las eh, audiencias no son públicas, entonces pensamos importante eh, manifestar lo que pasa en cada audiencia, porque aparte la prensa no puede entrar y demás, y que haya un canal, digamos, directo de comunicación con ustedes que siempre nos acompañan este, tan firmemente desde hace años, ¿no? Eh, mira, es un, es un retraso en la parte digamos que nos eh, nos compete de comenzar con los testimonios de víctimas y sobrevivientes eh, este, pero en realidad corresponde a un lo que nosotros eh, llamamos un o sea al menos yo lo califico un juicio justo desde el punto de vista de las garantías constitucionales entonces Si estas personas eh, están quejadas, me refiero a los genocidas eh, que en este momento han presentado a través de sus representantes o los médicos eh, ciertos eh, certificados eh, que, eh, que están, como diríamos, eh, cuando compramos un auto o un, o un terreno flojo de papeles. ¿No? Ah. Entonces eh, nos pareció, eh, aparte el, la forma en que eh, algunos eh, informes eh, fueron presentados, eh, usando mucho el condicional, el subjuntivo, me estoy refiriendo a formas gramaticales como eh, esto nos daría a pensar que tal cosa puede estar pasando. Y bueno, no, hoy en la medicina, aparte no estamos hablando... De, de exámenes que requieran no sé, un viaje a, a Estados Unidos para ser realizados, o sea son por ejemplo el caso de la sordera yo también soy sorda cada vez que tengo que renovar el, el, el, el coso, la decencia de, de conducir tengo que hacer una audiometría es una cosa que dura dos segundos a ver si el, el señor Baraldini realmente está sordo y bueno, si está sordo y no puede seguir las La, la audiencia, entonces este eh, hay audífonos, o sea, eh, si eh, tiene un, un, un eh, deterioro cognitivo por X razón, no se han juntado X razones, pero la última vez que lo vieron fue en septiembre del año pasado, cosas así, cosas así eh, no son compatibles con, un, eh, con una respuesta seria, coherente, que se base en algún tipo de estudio que se pueda también medir y visualizar lo que realmente les afecta. Ah. Entonces, eh, eso es lo que nosotros pedimos. Graciela, entonces eh, hay, obviamente, hay, hay, sí. hay, tres, hay tres represores que quieren zafar del juicio eh, a través de su estado de salud, que ellos dicen que no están en condiciones de afrontar el debate, pero las Prueba. Claro, mira, Las pruebas eh, que presentan no son contundentes, sería una, una cuestión así. No son así. contundentes para nada, mm. no son contundentes para nada y no son pruebas, repito, que tengan que hacer una movilización terrible que claro. en estos tiempos de pandemia obviamente sería imposible. Eh, bueno, incluso algunas se pueden hacer de manera remota, pero otras se pueden hacer con una visita de un médico. Eh, eh, manteniendo el distanciamiento social y ya tenemos, eh, por ejemplo, en el caso del señor Baralini, una vasta historia de, eh, bueno, de evasión, de, de, de mostrar eh, una, una, llevar una vida que realmente no era, eh, en el caso de cuando estaba prófugo en, en Bolivia, o sea que... Eh, Su hijo, sí, a su hijo sí lo puede escuchar, pero parece que cuando se habla en las audiencias no, eh, mm. se ha visto al señor Garaldini con la cámara prendida en los recesos, caminar tranquilamente por la habitación y comienza la audiencia y se tira en un sillón como si estuviera realmente eh, en otro mundo. Entonces eh, se nos crean dudas y eso por supuesto que tiene, es un arma de doble, de doble filo, ¿por qué? porque al, al nosotros pedir más exigencia eh, o más eh, exactitud en, en esos resultados, a, a, su, a su vez estamos retrasando el proceso, porque si nosotros dijéramos, este, bueno, sí, está incapaz y pueden empezar a, a las audiencias con los testimonios. Pero bueno, eh, esta, estas personas es muy factible que quedaran eh, fuera de juicio, como eh. ya pasó con el. Sí. Eh, Graciela. Eh, eh, eh, eh, Graciela, ¿y de quién es responsabilidad de que eh, los certificados médicos o los estudios se realicen como corresponde? ¿Lo debe exigir el Tribunal eh, eh, Oral Federal? Sí, sí, sí, lo, mm. lo debe exigir el Tribunal y, a, y aparte. Las defensas tienen que, que responder en forma coherente, eh, aportando las pruebas eh, a, a la altura que tiene que ser, porque vos imaginas que es medible, eh, eh, hay aparatos, hay porcentajes, hay, hay este, ¿cómo es? Eh, referencias que se pueden tomar y hay momentos Porque si, por ejemplo, alguien estuvo afectado por COVID, se sabe, quien quiera que sea, que puede tener un, un, un, un, una incapacidad momentánea, cognitiva, eh, de hecho lo tenemos entre las secuelas del COVID, pero bueno, la gente se va recuperando y aparte todos en, nuestra, a, a, a distinto, en distinto grado, al ser personas mayores, tenemos alguna algún tema con lo cognitivo que no nos impide, yo tampoco tengo 15 años, no nos impide, y hay mayores que yo, obviamente, este, no nos impide seguir con atención si le ponemos la atención eh, y tenemos la voluntad pero, de, de poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, lo que yo decía eh, me refería a la, a la impunidad biológica. Sí, la verdad, la biología... Eh, el, digamos la decrepitud eh, normal de las personas no juega en contra porque estas ya son personas salvo el señor Reinhardt que se lo ve muy bien de salud y era muy muy muy claro era joven era... en el momento claro sí. Sí. entonces ahí vemos eh, una diferencia pero eh, si puede pasar que si no te lleguen a estado eh, cuanto más estás, Sí. aparte los tiempos están retrasados Graciela te estamos, estamos perdiendo las de está, Graciela me escuchás estamos perdiendo señal eh, no sé si te moviste justo eh, la señal del celular no, no A ver me puedo mover ahí, me puedo mover ahí. más cerca del router Ahí ahí Acá ahí. Acá estoy al lado del router bueno. decía que que incluso estamos perdiendo eh, tiempo y se están eh, cayendo audiencias también por la agenda de de uno de los eh, defensores, el, el doctor Corigliano eh, por otros, eh, por defendiendo a otros, claro, defendiendo a otros imputados y también por esas razones se caen audiencias. Así sí. es que nosotros eh, pensábamos eh, declarar el 10 de mayo y recién el lunes que viene, con suerte, se va a llegar a tener algún tipo de informe de uno o dos de los de los que pedimos. Así que bueno, impunidad biológica sería el nombre de este artículo. Mm. Y, y sí. la verdad que, que bueno, sí, con toda la bronca que nos da, eh, igualmente yo rescato que todos estos pasos sean respetados, porque eso es la, la única, el, el único pase que vamos a tener para mostrar, mostrarle a, nuestras, a nuestros hijos, nuestras hijas, las generaciones que vendrán que nosotros hicimos las cosas de la forma correcta y no con, con la brutalidad y la total impunidad Este, pisoteando los derechos, un, todo tipo de uh -huh. derechos en, en su momento de, de, por parte de los imputados, así que eso rescato el actuar eh, totalmente transparente de la justicia. Así que bueno, ¿viste? Eh, tendremos que tener paciencia, yo decía, bueno, lo imposible tarda un poco más, a veces 45, pues, 50 años, no sé, ya a esta altura ya no nos sabe cuánto tiempo va a, a durar todo esto. Admirable, Seguimos, admirable la paciencia. Seguimos plegando. Admirable Seguimos la paciencia fregando. de las víctimas eh, eh, en, en estos juicios, eh, Graciela. Sí, sí, realmente sí, sí, realmente sí. Este, yo represento a mi papá, lamentablemente él este, no, no, no puede estar presente, con 54 años no bien llegó la... La democracia, un dolor en el alma gigante que tuvimos, que falleció, eh, dejó una declaración y de esa, de esa forma estuvo presente durante todos los juicios mm -hmm. y a través de mi persona, por eso también mi responsabilidad de seguir aquí, en, bueno, bregando por justicia y cultivando cultivando la memoria, que es lo, lo, lo más importante, y basándome en esa verdad que que su surge de la causa de las mismas informaciones que los represores también así de forma muy, eh, muy minuciosa fueron anotando, ¿no? que es un material que realmente en La Pampa está bastante completo y nos ha servido para llevar adelante de manera correcta esta causa. Bueno, Graciela, eh, no sé si quedó algo que nos quieras eh, comentar, sino muchísimas gracias como siempre y te mandamos un abrazo grande. Realmente agradecerles a ustedes, cuídense mucho, en este momento hay tantas cosas que están pasando, este, no solo las, las enfermedades, cuídense, cuídense. Eh, que queremos estar todos juntos el día que podamos volver a abrazarnos y bueno, ya me, me haré en ese día una visita por, por allá y muchas, muchas gracias por siempre pensar en nosotros. Que muchas gracias. Que tengas buen, buen día, gracias a vos. Igualmente a ustedes. Eh, Graciela Bertón, eh, querellante. Eh, como lo...